los 30.000 desaparecidos los 15.000 fusilados en las calles los 8.900 presos políticos más de 2 millones en el exilio pasaron a ser todos nuestros hijos no es poca cosa es pesado llevar encima de uno tantos hijos pero es tan hermoso tan increíble y tan único yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que, como nosotras, podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos. Wow. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda que los quiere denunciar como que han sido otra cosa. Nuestros hijos fueron revolucionarios, revolucionarios completos, revolucionarios en la vida, en la historia, en la humanidad.